...en Teleelch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmaria Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana... ...te damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este viernes 29 de septiembre... ...de nuevo, la jornada estará marcada... ...por el predominio de cielos despejados... ...viento flojo... ...y temperaturas máximas... ...que llegarán a los 27 grados... ...ahora... Según la estación meteorológica de Teleelch, tenemos 19,3 grados de temperatura. El próximo año en Elche bajarán los impuestos para todos y el sentido común nos dice que este acuerdo nunca puede ser malo, sobre todo si comparamos... El brutal incremento al que hemos asistido durante los últimos 20 años de nuestros recibos. Pagamos mucho más IBI, el impuesto de vehículos es muy caro, el IVA es exagerado, la luz se encarece, el agua también y nos dicen que los precios seguirán subiendo. La tesis de los progresistas de no bajar impuestos porque hay que garantizar el bienestar social y de la derecha de bajarlos para que las empresas inviertan más y creen empleo, pues... Siempre podemos llegar a un punto medio y bajar los, impu los impuestos cuando más se necesita. 101.4 TeleElch Radio Marca. Pues hoy les avanzamos a algunas de las noticias que traemos en nuestro relato informativo y es que el Gobierno bajará un 1% el IBI y un 1,5% el impuesto de circulación, el de construcción y el de actividades económicas. La rebaja fiscal se aprobará en un pleno extraordinario a mitad del mes de octubre. También No se va a restringir el tráfico en Elche, ya que con la peatonalización se cumple la ley europea. La Junta de Gobierno de ayer aprobó inicialmente la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones, que es obligatoria para ciudades de más de 50.000 habitantes. Con el cierre de la Plaza de Baix y Corredora se cumple este requisito. Ese reglamento irá también al Pleno Extraordinario del próximo mes. Y el PSOE ha llevado el tema de la cruz del Paseo de Germanías al defensor del pueblo, que ha pedido información al equipo de gobierno para estudiar si se está vulnerando la ley al mantener esta cruz en el paseo. La queja de los socialistas ha sido admitida a trámite por este organismo. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol necesita un triunfo este sábado, mañana Contra el Levante para despejar las dudas del mal comienzo de esta temporada y coger impulso en la clasificación. Becacese recupera para el partido de mañana a Mario Gaspar. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues hoy viernes tendremos al presidente del Consejo, Carlos Mazón, con motivo de la inauguración de la Feria Gastronómica Nifa y además se llevará a cabo la reunión en el Ayuntamiento de la Mesa de la Movilidad en la que todos los grupos políticos y colectivos analizarán las medidas que ha diseñado el Partido Popular y Vox para terminar el anillo ciclista de carriles bicis, los desmantelamientos del de Juan Carlos I y José María Buc o para reducir el tráfico también privado en favor del transporte menos contaminante. Y los ilicitanos veremos reducidos nuestros impuestos a partir de 2024. El IBI bajará un 1% y el impuesto de vehículos un 1,5%. Con esta reducción las arcas municipales dejarán de ingresar un millón de euros, un millón y medio, aunque el alcalde no ha especificado qué partidas se van a recortar para compensar el impuesto que vuelve a cobrarse en la tasa que va a volver a cobrarse el próximo año, a partir del 1 de julio, será la de mesas y sillas. Ayer así lo dijo el alcalde, Pablo Ruz, quien ha señalado que el objetivo es que en 2027 el IBI esté reducido en un 5% y que no se han podido bajar más estos impuestos porque hay que hacer frente a muchos proyectos que se han quedado sin subvención europea, como el del paseo de la de Germanías o el pabellón deportivo adaptado junto al cementerio viejo. ...de impuestos, hacemos un esfuerzo como gobierno que implicará un ajuste en las áreas... Eh, que, que evidentemente son las que ahora hablará la señora Rodil de Acción Social, no se va a tocar en absoluto, pero aquellas áreas que sí que puedan ser susceptibles de ajustes, se aplicarán ajustes para poder, insisto, acometer esta bajada que entrará en vigor a partir del día 1. Esto es lo que dijo el alcalde, lo anunció así la portavoz, su socia de gobierno, Aurora Rodil, aseguró que no se va a recortar en Acción Social. También me interesa muchísimo que esto no conlleve una pérdida de calidad a las personas más vulnerables. Es eh, decisión de este Gobierno eh, no hacer recortes sociales de ningún tipo. Se recortará en otros aspectos superfluos o no tan necesarios. Pero eh, las personas vulnerables en todas las áreas, y yo llevo justamente una concejalía eh, muy sensible en ese sentido, no solo no, no tendrán mermas, sino que se verán reforzadas si es necesario. Y en cuanto a la tasa de mesas, sillas y mercadillos, hasta ahora no se cobraba por las restricciones del COVID, volverá otra vez, los hosteleros volverán a tener que pagarla a partir del 1 de julio. El Ayuntamiento estima que con la recuperación de esta tasa se vuelve a ingresar medio millón de euros. Francisco Soler. Se vuelve a la normalidad. O sea, esto es algo que se hizo porque, claro, si desde la Administración estábamos prohibiendo que se pudiera ejercer la actividad en el interior de los locales, aquellos que tenían eh, posibilidad de, de hacerlo fuera, como ya estamos en la normalidad, pues volveremos a la normalidad. El 17 de octubre se celebrará el Pleno Extraordinario para aprobar las ordenanzas fiscales con estas modificaciones, con el fin de que entre en vigor el descenso de los impuestos el próximo 1 de enero. Y en la rueda de prensa que el alcalde dio para hablar de los impuestos, también confirmó que la regeneración del barrio Porfirio Pascual estará lista antes de junio de 2026. Ayer los vecinos se reunieron con Pimesa para definir el proyecto del nuevo barrio. Este proyecto que es tan positivo. Hay que lanzar un mensaje de confianza. Ayer se lo trasladamos a los vecinos. Creo que el sentido general fue realmente muy, muy favorable. Y ahora vamos, evidentemente, a ir aterrizando los proyectos y los tiempos. Pero lo más importante es que la reforma del barrio Porfirio Pascual estará terminada antes de junio del año 26. Y en San Antón, la rehabilitación de esa vivienda, cuyo techo se derrumbó por las últimas lluvias y hubo que realojar a cuatro vecinos de ese edificio, comenzarán la próxima semana, así lo anunció el alcalde. Y también ayer tuvo lugar esa Junta de Gobierno, en la que se acordó aprobar de forma inicial la ordenanza que va a regular las zonas de bajas emisiones. Nos da más detalles de esta noticia. Iciar Martínez, muy buenos días. Pondiarros, la Junta Local de Gobierno ha aprobado la ordenanza municipal de la zona de bajas emisiones que pasará por pleno, por un pleno extraordinario que se celebrará el martes 17 de octubre. El edil de servicios públicos Claudio Guilabert ha reconocido que la zona de bajas emisiones, la zona centro será libre de acceso para todos los vehículos a través de los puentes ya que la zona peatonal dice, actúa como área libre de vehículos contaminantes. Además, precisamente en la corredora se instalarán paneles informativos desde el 4 de octubre con motivo de la campaña de, de sensibilización, que grande es el Che, y durará hasta el 19 de octubre. Sobre todo, porque es que este gobierno no puede poner límite de movimiento a aquellas personas que no tengan la capacidad económica para poder adquirir, por ejemplo, un vehículo eh, eléctrico o un vehículo con determinadas eh, condiciones técnicas que te establece la o que quieren que establezca Y la apertura del Centro Social de Arenales se retrasa a finales de 2024, según informó el portavoz adjunto eh, de, de Gobierno, Claudio Guilaver. La empresa ha solicitado aplazar las obras tres meses y las mismas se van a adaptar al código estructural, lo que ha supuesto una subida también del precio del 15%. Estos son 216.000 euros más, por lo que el Centro Social de Arenales alcanza ya el 1.600.000 euros. Euros. Escuchamos al concejal. Por adaptar eh, las obras al código estructural, por el retraso de, de las obras que se hayan llevado a cabo en, en Arenales del Sol, ha tenido que llevarse a cabo una adaptación al código estructural y eso ha producido un incremento del precio. Además, también la empresa ha solicitado una ampliación de tres meses. También que. Y cambiamos de asunto. El PP y Vox en campaña electoral prometieron no retirar la Cruz del Paseo de Germanías por considerar que es un símbolo de concordia, mientras que PSOE y Compromís acordaron retirarla por ser un elemento franquista. Las obras de remodelación del paseo han comenzado ya con la decisión del nuevo gobierno de mantener esta cruz. Los socialistas presentaron una queja la pasada semana ante el defensor del pueblo por considerar que se incumple la ley de memoria histórica y esta ha sido admitida a trámite. Ayer obtuvieron respuesta en la que se indicaba que es procedente pedir información al Ayuntamiento de Elche con el fin de proceder a un estudio más profundo sobre esta cuestión y determinar si se ha incumplido o no esta ley. Han pedido al consistorio documentación relativa al pliego de condiciones y a la modificación del proyecto de remodelación del Paseo de Germanías. Y seguimos con la oposición. Compromís ha reclamado a Pablo Ruz que las políticas de diversidad deben ser el elemento central de su gobierno. Consideran que el Día del Orgullo no puede tratarse como un reclamo turístico y por ello instan al gobierno municipal a activar políticas que favorezcan la diversidad. Es lo que dijo ayer el diputado provincial de Compromís, Chimo Perles, en Elche. Y naturalmente reivindicar que el Día del Orgullo ...no puede ser solo un reclamo turístico... ...vemos como la derecha de alguna manera utiliza el Día del Orgullo... ...como un reclamo turístico y es mucho más que eso... ...el Día del Orgullo tiene que servir para recordar... ...a todos los responsables políticos, a todas las administraciones públicas... ...que se necesita la impulsión de políticas... ...que promuevan o que, que promuevan la diversidad... ...hay una realidad que es que existen a día de hoy delitos de odio... ...existen delitos contra las personas LGTBI... Y la portavoz de compromiso, Esther Ríez, ha vuelto a criticar que la bandera arco iris, de nuevo, esté desplazada en la fachada del Ayuntamiento. ¿Pero qué podíamos esperar de un alcalde que en su pacto de gobierno no recoge ni una sola alusión a las políticas de diversidad ni a las políticas de igualdad y que, de hecho, ha conformado gobierno municipal con la ultraderecha, por primera vez en la democracia de nuestro municipio, que recordemos una formación política que quiere tirar los derechos de las personas LGTBI a la basura? Informativos en TeleElch Radio Marca. Abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo el pasado 12 de septiembre a un hombre de 34 años por incumplir. La orden de alejamiento de su expareja, los agentes observaron que este sujeto huía de ellos con cierta sensación de nerviosismo y al identificarlo comprobaron que su expareja le había puesto una orden de alejamiento de 300 metros que estaba incumpliendo ya que estaba a la mitad de esa distancia. El implicado que reconoció que había ido a ayudar a un amigo de la zona a arreglar una antena y que pensaba que estaba a más distancia de su expareja fue detenido y trasladado a comisaría. Los hospitales General y Vinalopó han celebrado una jornada bajo el lema vacunación en el adulto, en la que se ha abordado la relación entre la vacunación, la salud y el futuro. Sanitarios de ambos hospitales han informado sobre el calendario. ...en la etapa adulta y la importancia de la prevención... ...para un envejecimiento saludable... ...en el encuentro se abordó la vacunación frente al herpes zoster, ...comúnmente llamado culebrilla... ...que ha sido incluida recientemente... ...su vacuna en el programa de la Comunidad Valenciana... ...para las personas de 65 y 80 años... ...la jornada tuvo lugar en el Salón de Actos del Vinalopó. Y lo hemos dicho al principio... ...hoy, el presidente del Consejo... Carlos Mazón tiene previsto inaugurar una nueva edición del certamen Alicante Gastronómica en la Feria Aligantina IFA en Filalacán, con más de 250 expositores y 180 talleres. Elche estará con stand propio en esta feria en estos cuatro días, que para la Edil de Turismo se va a promocionar nuestro municipio a través de todos sus sabores. Irene Ruiz. ¿Por qué está Elche aquí? Y es al final es porque... es dar a conocer de la mejor manera posible nuestra, nuestra gastronomía, poner en valor sobre todo la calidad de nuestros productos y sobre todo también de nuestros chefs, de nuestros cocineros y de, de nuestros restaurantes que la tienen y que debemos fomentarla. Se trata, el objetivo de que Elche esté en Alicante Gastronómica durante estos días es promocionar Elche a través de sus sabores. Y mañana en el Paseo de la Estación, a partir de las 10... ...se va a celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas... ...y su Federación Valenciana, FESOR... ...ha programado una jornada conmemorativa... ...para visibilizar y empoderar a este colectivo... ...bajo el lema Un Mundo... ...donde las personas sordas podamos signar... ...se leerá el manifiesto... ...destacando la necesidad de aprobar el reglamento... ...que desarrolla la ley... ...en la que se reconocen las lenguas de signos... ...una reivindicación que ha sido el centro de federaciones y asociaciones de todo el país. En el paseo de la estación mañana habrá stands informativos y actividades lúdicas para los participantes que llegarán desde diversos puntos de la comunidad valenciana. Y también mañana es el día grande de la celebración del orgullo. Saldrá una manifestación desde la... Plaza de las Chimeneas para llegar al centro de congresos con la lectura de un manifiesto reivindicativo en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. El Ayuntamiento, ya también, junto con otras asociaciones, ha organizado la celebración del Día del Orgullo, que comenzó el jueves con distintas eh, charlas en la Yotya de Altavís, que continúa hoy y que mañana... Se pone el broche final con una actuación, con un concierto en el escorchador. Informativos en TeleElch Radio Marca. A ver. Voy a encargar un arroz para este finde. Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso... En cés. nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción.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 Teléfono 638-895-527. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Y hoy a las 12 de la mañana, a las 11 de la mañana, en Santa María se llevará a cabo la misa funeral de Basilio Fuentes Alarcón, quien falleció a los 90 años de edad. Fue el decano del Colegio de Abogados de Ilche durante 35 años. Su defensa de la justicia y de los valores democráticos le permitieron cosechar numerosos reconocimientos y homenajes, así como su pasión por la poesía. Basilio Fuentes fue durante siete mandatos el decano. ...de los abogados de Elche, en 2005 dejó el cargo... ...tras haber culminado su objetivo de entregar a la abogacía ilicitana... ...la mejor sede posible, donde seguir avanzando... ...ahora el colegio cuenta con un edificio singular... ...con salón de actos y biblioteca junto a Santa María... ...apostó además por mejorar la formación de los letrados... ...y potenciar las actividades culturales que trajeron a Elche... ...a conferenciantes de primer nivel como Adolfo Suárez... ...fue profesor de Derecho Romano en la UNED, recibió premios, homenajes por su defensa de la justicia, la Asociación de Informadores le concedió el Dátil Dor y el Ayuntamiento la medalla de plata del Bimilinari. Hoy eh, se apagó, ayer un hombre que luchó por la convivencia democrática de la sociedad ilicitana, deja tres hijas, una de las cuales ha seguido sus pasos, la catedrática de Derecho Olga Fuentes, asesora de ministros a la hora de elaborar leyes y premiada con el Ramdar del Ayuntamiento. I much more than never la glorieta con rosmaria alonso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 Este sábado a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido El che Levante. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este sábado a las 6, El che Levante en Marcador. Para facilitar la vuelta al cole, Vega Fibra amplía su oferta estrella. Si eres de Elche, Orihuela, Crevillent o Torrevieja, estás de suerte. Porque ahora puedes tener 600 megas de fibra por solo 16,99€ al mes. Sí, has oído bien. 600 megas por solo 16,99€ al mes. Oferta válida hasta el 30 de septiembre y solo para nuevos clientes en Elche, Orihuela, Crevillent o Torrevieja. Contrata ya en el reydelafibra.com o en tu tienda más cercana. La Glorieta con Rosmaria Alonso. Y damos paso a la crónica deportiva. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Elche y Levante se enfrentan mañana a las seis y media de la tarde en el Martínez Valero en el duelo de la Comunidad Valenciana. Los ilicitanos, exigidos y apurados tras la última derrota contra el Burgos, necesitan ganar para recuperar credibilidad y puestos en la clasificación. El Levante, por su parte, cuarto clasificado en puesto de playoff y con seis puntos más que los ilicitanos, Quieren vencer para prolongar su buena racha y alejar a un rival directo en la lucha por la parte alta de la clasificación. Para ese partido, Becas S intenta afinar al equipo y buscar alternativas en defensa, sobre todo para no encajar goles. Mario Gaspar es el alta tras cumplir dos partidos de sanción y podría volver directamente al equipo. Un partido en el que hay jugadores que han vestido... Las dos camisetas, ahora mismo en las filas del Elche, como Carlos Clerc y Sergio León. Pero en los últimos 20 años ha habido muchos, algunos de ellos, recordados como Alberto Rivera, Nino, Manu Herrera, Rubén Suárez, Ángel Rodríguez o Sumetra, eh, También el último, Roger Martí, que se marchó por la puerta de atrás. Incluso, incluso algunos insignes, ya más allá de los 20 años, como Claudio Barragán. El partido Mañana a las seis y media de la tarde. Desde las seis lo contamos en Marcador. Hoy escucharemos en Elche en Punta las declaraciones del entrenador argentino Sebastián Becasese. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca.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 Malvandía, se espera un fin de semana casi de verano con cielos despejados y temperaturas por encima de los 30 grados. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad han rondado en la estación meteorológica de Telaez los 19 grados. En el sur del Camp Elche han bajado hasta los 15-16 grados. La predicción del tiempo para hoy y el fin de semana en un momento. Dicen que en Elche...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 ...que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche saborea el oasis. El anticiclón seguirá garantizando la estabilidad atmosférica en una jornada con predominio de cielos despejados, algunas nubes de tipo bajo, sobre todo a primeras horas y en la franja litoral. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 27 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 28-29 grados. Fin de semana marcado por el avance de la masa de aire cálido y el anticiclón que nos va a dejar temperaturas casi de verano mañana sábado tendremos cielos despejados viento en calma por la mañana a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste mañana ya comenzarán a subir las temperaturas máximas en torno a los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 19 grados Y el domingo, primer día del mes de octubre, lo empezaremos con temperaturas máximas que podrían alcanzar aquí en la ciudad los 31 grados, mínimas en torno a los 19-20 grados, cielos despejados. A partir de mediodía se activará viento muy flojo de sureste los primeros días de la semana que viene, marcados por el ambiente soleado y la estabilidad atmosférica.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,7 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 104 euros al mes en vivienda y 703 euros al mes en industria. Son datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE. Siendo el potencial de ahorro anual de 991 euros al mes eh, para una instalación tipo en vivienda,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 Con el servicio gratuito Servialertas podés recibir SMS o correos electrónicos avisándote de un consumo excesivo, cortes programados de agua, incidencias con tu contrato e información de servicio. Things... Actualiza tus datos de contacto en el teléfono gratuito 900 700 749 o en iWestdelch.com iWestdelch, Elch, cerca de ti. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura, disfrútala. Te esperamos en San John Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en sanjonalicante.com. ¿Has visto los cambios en los autobuses urbanos de Elche? Te hemos escuchado y ahora tus peticiones son una realidad. A partir del 3 de octubre remodelamos las líneas E, F, G, I, J y la H para que lleguen a todos los puntos y sean más accesibles. Además ponemos la nueva línea M donde conecta la zona nueva de Altavix con el centro comercial Aljub, -Yup, los autobuses más cerca de ti. Autobuses urbanos de Elche. Ayuntamiento de Elche. Comercial persianera.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 Ellas son nuestras guerreras. Coraje, lucha y talento. La élite del balonmano. Pero necesitan tu apoyo y tu aliento para volver a ganar. Y juntos, seguir escribiendo una historia de éxitos, de retos por alcanzar. Attic Go, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. ¡Vamos, guerreras! Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi nuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el El Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmaria Alonso. El pasado miércoles, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el Centro Aragones presentó su revista Las Fiestas del Pilar y ya está preparando las fiestas de cara al próximo, a los próximos días, las próximas semanas. De hecho, mañana es la lectura del pregón. Pues bien, para hablar de las fiestas del Pilar, tenemos con nosotros aquí al presidente, que lleva ya muchos años al frente del Centro Aragones, Javier Jarque a quien damos la bienvenida con esta jota, la dolorosa. Muy buenos días, Javier. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, supongo, supongo que la jota de los dolores, ¿no? Eh, ¿Por qué es la más emblemática de, vuestro, de vuestra comunidad? No, no, realmente no es que sea la más emblemática. Pero Un momento, es, a ver, las... sí. ...es una, una zarzuela súper bonita y bueno, muy, muy representativa de lo, que, de lo que es Aragón... ...sobre todo también por lo que dice la letra... ...entonces, a mí personalmente me gusta bastante. Bien, vosotros pues estáis ya preparando... ...yo creo que lleváis tantos años que ya os viene... ...es fácil, ¿no?, preparar el Festival de Jotas en el Gran Teatro... ...me dices que no, todos los años hay obstáculos... Este año, ¿qué tenéis? ¿A qué os enfrentáis? No es que tengamos obstáculos como tal, pero sí que es cierto, también es verdad que son muchos años y que eso hace que vaya un poquito más fluido toda la forma de todo lo que es la, la, la preparación. Pero claro, no deja de ser, porque una cuestión es la, la preparación de la solicitud frente a organismos públicos para tener los recintos adecuados para poder llevar a cabo las actividades y otra luego muy distinta es la preparación de la actividad. En este caso, cuando sales a, a, a escenarios a bailar, a cantar, a tocar, la dificultad se, se duplica y se triplica porque no deja de ser en directo, en riguroso directo uh -huh. todo. Gente cantando, música, rondalla, canto, baile y incluso, agrupación de tambores. Entonces, uh -huh. Pero esas rondallas, esas agrupaciones, esos cuerpos de baile, ¿los tenéis en el propio Centro Aragones o, o los traéis de fuera? <ríe> Me encanta la pregunta. Me encanta porque cuando el Centro Aragones se creó, Obviamente no había grupo de Jota y, fue, y había, tenían que traerlo desde fuera. Pero el grupo de, de, de Jota se formó como grupo de Jota completo. La primera vez que salió a, a, al escenario fue en diciembre de 1999. Desde entonces hasta el día de hoy, el grupo, o sea, toda la gente que tú vas a poder ver el Día del Pilar o en el, todas las fiestas del Pilar, eh, ya sea cantando, bailando, tocando ron, música de rondalla, música de cuerda o tocando tambor y bombo, ...todos, absolutamente todos... ...somos socios del centro de aragonés... Mm. ...y ninguno aragonés... ...y, y ninguno y, aragonés, ninguno... ...ese es el mérito... Ese, ...eso es una pasada... Es, es, es, ...claro, esto, esto es lo que habéis sembrado... ...y esto es lo que estáis recogiendo... ...con lo que tenéis garantizado el relevo generacional... Pues supongo, en, en, en ello estamos, en ello estamos, o sea, también tenemos niños que empiezan a, a dar sus primeros pasos, de hecho este año para, para las fiestas del Pilar hay dos chavales eh, uno de ellos es mi hijo, o sea el mayor, y otro es Julia, y otro es Julia con, con 10 y 11, 11 años prácticamente ambos, que van a bailarse prácticamente todo el festival de Jota, entonces pues los críos desde pequeños están con nosotros y llegan a una edad que, que obviamente están para, para, para darles un poquito de de caña en el sentido de dirigido a, a potenciar sus habilidades, su motricidad para poder bailar en condiciones, uh -huh. para que puedan subirse a un escenario con garantías a pesar de ser tan chiquititos. ¿Y dónde ensayáis? Pues en los locales del Centro Lagones. Estamos están? aquí en Marqués de Asprillas, al lado del Corazón de Jesús. Hace años estábamos en Ruperto Chapito y vimos que precisamente cambiar de sede, pues fíjate, por suerte, porque crecíamos, crecíamos, crecíamos, y se nos quedaba pequeña la sede. Y eso para mí, como presidente de la asociación, pues es un... ...orgullo importante... ...ver cómo tu asociación cada día va más... ...y tú estás ahí al frente viéndola crecer... ...pues es una maravilla... ...a día de hoy... ...de hecho, así te digo a bote pronto... ...el grupo de J ...creo que somos 29 personas... ...y el grupo de tambores 22... O sea, ...estamos hablando que todas esas personas... ...el día del Pilar van a estar arriba del escenario... ...representando Aragón... ...las fiestas del Pilar... Y otras cuestiones mm. más. Las fiestas del Pilar, sin duda, eh, son vuestra base central de celebraciones, sí. pero ¿qué participación, cómo participáis vosotros en el resto de manifestaciones Uf. culturales o folclóricas de, de Elche? Nosotros participamos en todo el ciclo, todo el ciclo festivo de la ciudad, desde el día. No sé, no, sé, no sé si prefiero estar terminando el año o empezándolo. Desde Bien. la cabalgata de los Reyes Magos... Estáis vosotros, tenéis, claro. tenéis Hasta... vuestro, vuestro propio... ¿Y cómo lo hacéis? ¿Sois eh, pastores? ¿Qué sí, sois? Sois pastor, pastores, pastores, sois los pastores. Sobre todo, somos los pastores que más hacemos la ofrenda al niño Jesús, cuando hace aquí en... La, el Belén de el, Pobladores. El, el Belén de Pobladores, efectivamente. Porque precisamente por la, el toque distintivo que lleva la indumentaria de, claro. de las mujeres, de nuestras compañeras del grupo de baile, que obviamente pues bailamos alguna jota de pastores y eh, la ropa va adecuada, ropa antigua, la indumentaria tradicional antigua de aquella época, bueno, de aquella época y de aquel momento de pastoreo. Entonces cuando todo ese tipo de ropa la colocas también en pesebre, pues también tiene su, su aquel. Llevamos muchos años ya participando en. Claro. ...en la cabalgata, pero es que estamos presentes... ...en las fiestas patronales... ...también, sí... ...con la ofrenda floral... ...con la ofrenda floral, haciendo un festival de J... ...después de la ofrenda floral aquí en la Plaza Santa María... ...con el pregón de las fiestas de agosto... ...que este año tuvimos la posibilidad y la suerte de poder participar... ...llevamos participando muchísimos años... ...pero este año con el grupo de tambores que tenemos... ...pues pudimos también salir a la calle... Eh, ...igual que cada, cada agrupación o cada entidad festera... ...pues hace lo que puede con, para que su música... ...o música que les pueda acompañar durante el camino... ...nosotros tenemos la gran suerte de tenerla en casa... ...y la pudimos sacar a la calle para disfrutar... Pues, ...los socios y los simpatizantes... ...y nosotros mismos que al final eh, el disfrute propio... Debe de estar en primer lugar, porque si tú disfrutas, lo más probable es que hagas disfrutar. Desde luego. Bueno, pues después de hacerte esas preguntas para ver la importancia de este centro aragonés y de cómo estáis trabajando para garantizar su supervivencia, que la tenéis garantizada. Eso nunca se sabe, pero esperemos que sea así. Estáis en ello, ¿no? Estamos en ello. Estamos y en lo ello. estáis consiguiendo. Pues vamos a hablar de las fiestas del Pilar de 2023. ¿Cómo van a ser? Por ejemplo, vamos a empezar eh, con el primer acto que tuvisteis, el miércoles... Sí. ...hace dos días en el Salón de Plenos... Sí. ...la revista la tengo aquí... Eh, ...¿por qué Calendura tocando el tambor?... ...pues me llamó muchísimo la atención... ...yo cuando vi... Bueno, cuando se... ...y la Virgen cuando... del Pilar también... Claro, cuando ...me se encanta pegó... eh, la, eh, eh. la ilustración... ...yo me quedé muy, muy, muy sorprendido... ...porque es un poco... Más que, ...más que quizás la... ...la imagen de las fiestas del Pilar de Zaragoza... Es muy, muy las fiestas del Pilar de Elche. Claro, habéis puesto a Calendura. Es que lo, la, la autora, Sandra Villalobos, fue ella la que... La que bueno, fueron varias personas que se las, que, perdón, las que se presentaron a, a concurso de cartel y cuando el jurado tomó la decisión, además fue unánime y fue bastante rápida. Al ver a Calendura, tocando, yo me quedé... Pero claro, si tenemos en cuenta que nuestra compañera, que lo dibujó, uh -huh. es cantadora y toca el bombo en el grupo de tambores, eh, pues entonces igual ya empiezas a sacar tus conclusiones de por qué le pudo venir Dale. a la cabeza. Se lo llevó a su terreno. Y licitana de pura cepa, y cuando, yo cuando lo vi dije, madre mía. <ríe> y la verdad es que fue el primer acto que se produce allí para las fiestas del Pilar, el primer llamamiento a la ciudad para decirles que el Centro Aragones viene a, a celebrar un año más y a compartir con la ciudad de Elche toda la cultura y la tradición aragonesa. Y eh, hay muchos saludos del presidente de Aragón, de la concejal de fiestas, del alcalde. Y hay uno que me ha llamado mucho la atención, que es el tuyo. Sí. Porque eliges el amor de los amores, es el amor de la madre. Amor que no miente nunca, amor que no compra nadie. Sí. ¿Esto es una jota? Sí. Qué Yo, bonita, ¿no? Sí, mucho. Que el, así son las letras de profundas. Algunas, sí. De, realmente la música es de, lo que quieres proclamar. ...tú cuando cantas, dependiendo de lo que quieres proclamar... ...y expresar, lo, lo, lo, lo reflejas cantando... ...le pones música y lo, y lo cantas... ...que quieres ser valiente, pues cantas una jota atrevida... ...que quieres ser eh, amoroso... ...un sentimiento profundo de, de tristeza, valentía... ...cobardía, lo que quieras... ...y en este caso decidí esa J ...hace muchos años que la venimos cantando... ...además la canta una compañera mía... Uh -huh. ...me gusta mucho la, la J. ...me gusta mucho la letra... ...es una letra potente... ...que va dirigida ya... ...hacia cada uno lo que quiera determinar... ...su propia madre o la madre de todos... ...eso ya es... ...elección de cada persona cuando lee... ...lo que quiere interpretar... ...pero yo tengo por costumbre... ...desde hace muchos años... ...iniciar mis saludas con una J ...porque me parece... ...chulo... ...y original... Gracias. <ríe> y tenéis en este programa, eh, estoy hojeándolo y veo que tenéis cargos. Sí, sí. El de Jotera y Jotero Mayor sí. y abanderados. Abanderado, sí. O abanderada. Bien, porque estos cargos, Jotera Mayor y abanderado, siempre son. Eh, una, Jotero Mayor es, siempre es, es una chica o sí, la, siempre la, es la una Jotera, mujer. Sí, ¿no? la Jotera es una mujer. Antes, cuando eran más pequeñas las compañeras del grupo de Jota, también teníamos representación infantil, pero claro, ya no. Ya no. Entonces, hace muchos años que aparte venimos manteniendo la representación masculina y femenina de la entidad, uno como el portastandarte, el abanderado portastandarte, que abre cada procesión o cada pasacalles que tenemos, que son unos cuantos al cabo del año, uh -huh. y la Jotera Mayor, que al final es la representación física, de, de, cultural de la asociación. Y la verdad es que para mí es un orgullo cada año poder tener la posibilidad de seguir presentando a la ciudad de Elche a, a nuestros cargos. Uh -huh. Y también veo que tenéis una memoria en la, en la revista Sirve para recoger todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de 2023 con, en fotografías. Y veo que tenéis muchas eh, excursiones, muchas convivencias, con supongo que con otros centros aragoneses del país. Sí. ¿Esto eh, es importante? Esto es bastante importante porque aparte este es el momento en el que estamos entre iguales. Estamos entre iguales. Por ejemplo, aquí obviamente en Elche hay una casa de Aragón pero en España creo que somos unas 50 o por ahí, me parece recordar. Entonces, cada año tenemos la posibilidad de reunirnos en una población de Aragón, las 50 casas, uh -huh. y claro, pues es maravilloso poder compartir tus experiencias, tus vivencias y lo que te gusta con personas que también viven en otras poblaciones de España. Eso también te abre la puerta a poder y a tener que visitar muchas ciudades de España para compartir los que somos joteros, escenarios, eh, cantos, rondas, que al final vida, compartir vida, que eso es precioso. Y también veo que publicáis los pregones, que para sí. vosotros es algo importante, es vuestra llamada a las fiestas del Pilar El pasado año fue Óscar López, sí. y este año ¿quién va a ser el pregon la pregonera? Una compañera tuya, Maite Vilaseca ¿Y dónde se va a pronunciar el pregón? En el aula cultural de la CAM, aquí en, en el Gran Teatro Ah, en el Gran Teatro sí, pero en el aula cultural Ah, la, ¿Se abre? ¿La diputación os la...? Eh, no lo sé cómo, sí, de qué ¿cómo manera. ¿Cómo la habéis conseguido? Pues hablando con la concejalía de festejos, claro. Claro, ah, sea, solicitándolo, solicitándolo a la, a la concejalía y, y pudimos, pudimos, todavía, pudimos todavía... Ya lo hicimos el año pasado allí, por eso también creo que ha sido un poquito más flexible la posibilidad de llevarlo a cabo, porque todavía con la gente de, del aula cultural... Se nos prestó y ha sido, como siempre, muy agradecidos estamos porque para nosotros es un sitio privilegiado, muy bonito, y nos permite dar un pregón en la forma que queremos hacer lo que queremos llevarlo a cabo. Con la capacidad perfecta para recoger a la gente que viene a acompañarnos, con un escenario muy digno para poder representar allí. Pero más casas. pequeño que el del Gran Teatro. Claro, ¿Por que... qué no os atrevéis con el escenario del Gran Teatro? Muy sencillo, mira, primero y principal porque no se va a bailar. Ya. Entonces, eso ya eh, no te hace falta, no requiere un escenario de grandes dimensiones. Y en segundo en lugar, porque el gran, el, el, en el pregón de fiestas del Pilar, normalmente tenemos una afluencia entre 150, máximo 200 personas. Pero, entonces, claro, no nos merece la pena ir a un teatro porque se quedaría vacío. Yeah, claro. Otra cosa es el Día del Pilar, que prácticamente se llena. Mm. Eso es otra cosa, pero mm. preferimos estar en un sitio más chiquitito, más acogedor... ...y que se permita ver que está el sitio concurrido. Bien, pues después del pregón viene el campeonato de Chinchón. Sí. ¿Tan importante es ese juego para Aragón, para el centro...? No, pero es que el centro de Aragones está formado por prácticamente... ...pues te diría el 85% de, las, de los socios del centro de Aragones somos de Elche. Yeah. Entonces hay muchas señoras que todas las tardes vienen a jugar al Chinchón allí... Y como están allí con nosotros, son socias y realmente también eh, la participación diaria pues también tiene que tener su reflejo en las fiestas del Pilar, porque uh -huh. la asociación tiene más campos, aparte obviamente los más visibles son los grupos musicales, uh -huh pero también tiene al conglomerado asociativo, que es el que está todos los días allí, y también tienen que tener su ratito. Uh -huh. Y luego vemos que aprovecháis el 9 de octubre, el, sí. día, el lunes 9 de octubre, para la Gran Despertad y la edición de los Juegos Tradicionales aragoneses que lo celebráis esa jornada, supongo que será lúdica, claro. en, en la sede, en Marques sí. de Asprilla. ¿Cerráis la calle? Claro, efectivamente. Nosotros ya, llevamos ya muchos años eh, compartiéndola con la Asociación de Pobladores de Elche, con los cuales nos une una uh -huh. grandísima amistad de mucho tiempo, en verano nos vamos a la rotonda a acompañarles un día y estar con ellos, y en octubre ellos hacen lo propio con nosotros. Llevamos así muchísimos años, te diría que unos 12 años o por ahí haciendo, haciendo esas, esas esos hermanamientos, por llamarlos de alguna uh -huh. forma. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque son juegos para niños, y para no tan niños. Y pasamos una jornada maravillosa, que es la, como tú bien has dicho, una jornada lúdica, y en esa jornada lúdica es el paso previo a, a, a, al trabajo que nos viene el día 11 y el día 12, por eso un día de distensión viene, pero que muy bien, para, para tranquilizarnos todos, para pasarlo bien, para compartir momentos con, con todas las personas que quieren acompañarnos, porque aparte mucha gente del barrio se baja, se baja allí con nosotros esa mañana a disfrutar de... Uh -huh. de, de los juegos, claro. Y Javier, como no tenemos mucho más tiempo y todavía estamos eh, avanzando en, en la programación, que veo que es amplia, en la víspera del Pilar tenéis la ronda serenata a la Virgen de la Asunción y del Pilar. Aquí mismo, detrás de, de donde estamos. Del Congreso Eucarístico. Sí, sí, salimos desde el centro de UNES rondando, cantando como se hacía antiguamente y venimos hasta Santa María. Santa María nos abre en la puerta, bailamos una hot, se hace la ofrenda de flores a ambas vírgenes. Se baila una jota desde fuera, sin que nadie entre a la Basílica. Todos estamos fuera. Cuando terminamos de bailar, pido permiso uh -huh. para entrar. Uh -huh. Normalmente me lo dan. Sí, <ríe> Entramos dentro y cantamos unas jotas a la Virgen del Pilar y a la Virgen de la Asunción. Bailamos una jota en el altar y nos retiramos cantando hasta otra vez hasta el centro de Agones. Porque, claro, luego al día siguiente tenemos... Claro, tenéis... ¿Qué tenéis? El día 12 el día, el día, grande, grande. El día grande. ¿A las doce? A, a las 10 de la mañana... Empezamos con una misa que también cantamos nosotros, ah, sí. aquí en Santa María. Es una misa que la canta el grupo de Jota, el canto claro. de la rondalla. Eh, todo esto, como tú me has dicho al principio, antes había que traer grupos de fuera. Claro, ahora ya es todo es vuestro... todo de casa, entonces se puede organizar con otras, claro. de otra manera. Con la ofrenda de flores, una mesa baturra que merece la pena. Sí, muy bonita. Es muy bonita, porque son los cantos, todos son Jota. entonces Aparte con la particularidad que desde hace muchos años se nos permite bailar uh -huh. en el momento del ofertorio una Jota, ...como ofrenda al día... Entonces, Qué bonito. ...es una, una pareja de baile... ...que sale a bailar una jota en el altar... ...y lo más bonito es que también... ...cualquier persona feliz que vaya ese día... ...puede traer un clavel blanco... Sí. ...y participar en la confección del manto de, floral... Sí. ...sí, porque es bonito también... ...en el momento de hacer el ofertorio... Hacer una, ...conformar el manto floral de la Virgen del Pilar para ese día que, bueno, puede ser más o menos devoto, pero la Virgen uh -huh. del Pilar, independientemente de que seas creyente, no creyente, yeah. católico o no, lleva recogidos en sí misma otros valores y otras, otras creencias. Bien, y a las 12 sí es ya bueno. el Festival de Jotas en el Gran Teatro, que para vosotros pues casi lleváis todo el año preparando ese día. Sí, súper importante para nosotros, porque el trabajo y el esfuerzo de muchas personas se ve reflejado en ese momento en, en el escenario. Además, puedo decir puedo decir... Muy tranquilo que llenamos el, el teatro el Día del Pilar. Viene muchísima gente del Che a vernos y para nosotros es un orgullo, un orgullo que la gente del Che quiera participar de la festividad del Pilar con nosotros, que somos una asociación chiquitita. Mm. Pero que llenáis el Gran Teatro. Pero que llenamos el Gran Teatro. Porque abrís las puertas ese día, sí, claro. además, Siempre. de forma gratuita Por para el público, para que disfrute de esa cultura y de esa tradición que es eh, la pues eh, la canción, las canciones baturras y los bailes la, la jota y las jotas sí. aragonesas. Pues Javier Jarque, es que no hay tiempo para más. Sé <ríe> que el programa continúa, sí, porque sí. tenéis luego campeonatos deportivos sí. y, y así estáis casi todo el mes de octubre impregnando a la sociedad ilicitana pues, de la cultura y de las tradiciones eh, aragonesas. Muchas gracias por el trabajo que realizáis. Gracias. Gracias por gracias. estar ahí. Gracias.